Los tres músicos Había una vez, tres músicos Habían aprendido del mismo maestro Y cuando el maestro les dijo que ya habían aprendido todo lo que podía enseñar Los tres amigos decidieron salir al mundo a probar suerte Chicos, nos mantendremos unidos Aprendimos juntos y tocaremos juntos Sí, hermano, eso es justo lo que haremos ¿Quién sabe lo que nos deparará el destino, eh? Los tres músicos viajaron por diferentes países y se ganaron la vida por sí mismos Un día llegaron a un pueblo donde tocaron maravillosamente en la feria del pueblo Después se sentaron con los aldeanos y estuvieron hablando y charlando, compartiendo las historias de sus viajes Los aldeanos también compartieron con ellos una extraña historia No muy lejos de aquí, en el bosque, hay un castillo Se dice que está encantado Las puertas están abiertas para cualquiera que pueda entrar Y la mesa está siempre llena de comida También hay una sala llena de los mejores tesoros Para cualquiera que quiera llevárselos Pero dicen que hay espíritus malignos viviendo en el castillo Y que cualquiera que entre en él saldrá más muerto que vivo Pero, ¿alguno de vosotros ha entrado al castillo? Por supuesto que no. Nunca haríamos algo tan peligroso. Esa noche, cuando los tres músicos estaban solos en su habitación, no podían hablar de nada más que del castillo encantado. Quiero ir a ese sitio. Imaginaos que todo lo que dicen sea cierto. La comida más selecta y un gran tesoro. Sería una pena estar tan cerca y no probar suerte. La vida ha sido generosa con nosotros, así que quizá deberíamos visitar el castillo. Bueno, ¿quién va primero? Voto porque el más joven de nosotros vaya primero. Esa es una gran idea. Así que primero irá él y luego yo. Y después tú. Cada uno de nosotros estaremos en el castillo un día y una noche entera. De acuerdo. Entonces, a la mañana siguiente, el trompetista dijo adiós a sus amigos y partió con una melodía en su corazón. Llegó al castillo al mediodía. Era muy grande y hermoso. Tan pronto como tocó las puertas, éstas se abrieron y también lo hicieron las puertas de los pasillos. El trompetista exploró las hermosas habitaciones y los enormes pasillos hasta que llegó a la cocina. como si hombres y mujeres invisibles estuvieran cortando, horneando y cocinando. Olía muy bien a una deliciosa sopa. Las verduras y los postres hicieron que el trompetista deseara probar aquella comida. Una mano invisible lo condujo a un gran comedor, donde la mesa estaba llena de toda la comida que había visto en la cocina. El trompetista se sentó a comer. Pero cuando estaba a punto de empezar, un hombrecillo con barba lo suficientemente larga como para alcanzar sus zapatos entró y se sentó a su lado. Hola, señor. Ah, tú primero. Los dos se sentaron a comer en silencio. De repente, el enano dejó caer su cuchara. ...el trompetista se agachó para cogerla... ...y de pronto el enano se abalanzó sobre su espalda... ...le golpeó y le echó del castillo... ¿Cómo te atreves a venir aquí a robar mis tesoros? Bastante avergonzado... ...el pobre trompetista volvió con sus amigos... ...bueno, ¿qué ha pasado? No vayáis al castillo... ...está embrujado... ...esa noche... Bueno, ¿qué quieres que hagamos? Quiero ir y ver por mí mismo qué está pasando en ese castillo Yo voy a ir Entonces, al día siguiente, el tamborilero partió hacia el castillo Las puertas se abrieron para él también Él también exploró las enormes habitaciones y los pasillos Fue a la cocina y fue conducido al comedor Y justo cuando estaba a punto de empezar a comer, llegó el enano Como había hecho con el trompetista, el enano dejó caer su cuchara. El músico se inclinó para cogerlo. El enano se abalanzó sobre él y le echó del castillo. El tamborilero volvió con sus compañeros. El palacio está embrujado. No vayas allí. Ha sido el enano otra vez, ¿verdad? Sí, justo como dijiste tú. En ese caso, voy a ir. Incluso después de lo que ha pasado No os preocupéis No dejaré que ese enano me venza Entonces, a la mañana siguiente El violinista partió hacia el castillo Vio exactamente las mismas cosas en el palacio Y se sentó a comer El enano apareció Y como de costumbre, dejó caer la cuchara Para poder saltar sobre el violinista Cuando se inclinó para cogerla Pero el violinista estaba preparado para eso Justo cuando el enano se le abalanzó, el violinista se alejó y cogió al enano. En la pelea, el medallón que colgaba del cuello del enano cayó en manos del violinista. En el momento en que el medallón llegó a su mano, comenzó a sentirse muy poderoso, mientras el enano se debilitaba. Oye, devuélveme mi medallón. No, no hasta que me digas qué pasa en este palacio. Vale. Si tú me devuelves el medallón, te enseñaré todos mis poderes mágicos. Y tengo muchos. Primero enséñame algo sobre esos poderes y luego te devolveré tu medallón. ¿Vale? Vale. Entonces, el enano llevó al músico a un extraño sótano con un pasillo tan largo que parecía no tener fin. De repente, el oscuro pasillo dio paso a un valle increíble. El violinista no había visto nada igual. Estaba claro que ese lugar no pertenecía a nuestro mundo. El enano llevó al violinista a un río. El río fluía con tal vigor que era imposible nadar en él. Pero el enano golpeó el agua con su varita y de repente el agua se abrió revelando un camino por el cual los dos caminaron y llegaron al otro lado. Lo que había más allá era un castillo aún más magnífico que del que habían venido. El enano le guiaba. Cada cámara del castillo estaba llena de los mayores tesoros que uno podría encontrar en todo el mundo. Y después llegaron a una magnífica habitación con una cama enorme llena de oro y piedras preciosas en la que yacía la doncella más bella que jamás pudo haber existido. Dime, ¿quién es ella? Ella es la princesa del palacio. Lleva dormida 200 años debido a un hechizo. ¿Un hechizo? Antes se pensaba que el hechizo se había hecho para que la princesa durmiera... ...y todos los sirvientes del palacio desaparecieran... ...de modo que todos pudieran robar los tesoros que hay aquí. Pero el castillo ya estaba encantado antes. De modo que mientras la princesa duerma... ...todos los tesoros se quedarán atrapados donde están. Al ver la frustración del enano al hablar de los tesoros atrapados... El violinista se dio cuenta de que había sido el enano quien había lanzado el hechizo sobre la princesa. Entonces, decidió ayudarla. ¿Y cómo se puede romper el hechizo? ¿Qué? Sé que sabes quién lanzó el hechizo sobre la princesa. Así que si quieres recuperar tu medallón, dime cómo puedo romper el hechizo. Hay una caja debajo de la almohada de la princesa Contiene la vigilia de la princesa Coge la caja, colócala cerca de los ojos de la princesa Toca el medallón y... La caja se abrirá y la vigilia fluirá hacia ella Muy bien ¿Dónde estoy? En su palacio, Alteza Lleva durmiendo 200 años nada menos, Alteza. ¡Increíble! Oh, ha pasado tanto tiempo. Tú querías mis tesoros. Pero no tendrás ninguno. Largo de esta tierra para siempre. Pero mi medallón... Te lo daré cuando lleguemos al otro lado del río. Hasta entonces, para asegurarme de que no me haces ningún truco, me quedaré también con tu varita. El enano no tuvo más remedio que aceptar y le dio su varita al violinista. Los tres caminaron hacia el río. El violinista tocó el río con la varita y sus aguas se separaron. El enano caminó por el sendero y llegó al otro lado, pero el violinista y la princesa no le siguieron. Cuando el enano llegó al otro lado, el violinista volvió a tocar el agua y el río fluyó como antes. Mi medallón, dámelo Quiero que me des mi medallón Cógelo Pero la varita me la guardo Así nunca podrás volver aquí De esta manera, el inteligente violinista mantuvo alejado al enano Y luego se volvió hacia la princesa Alteza, yo también debo despedirme Quédate unos días, me has salvado la vida y a mi reino Y nos has devuelto las ganas de vivir Permíteme que te muestre mi reino y acepta nuestra hospitalidad Por favor, os lo ruego La tuya es una hermosa tierra y muy surrealista Acepto quedarme un tiempo Así que el violinista se quedó en el reino de la princesa Finalmente se enamoraron y vivieron felices para siempre En cuanto a los amigos del violinista, este les visitaba a menudo Y se los llevaba a su nueva tierra con él Juntos tocaban música y deleitaban a la gente de su tierra Los aldeanos se preguntaban a dónde iban los músicos Y cuando un día no volvieron, todos decían que el violinista fue el primero que había desaparecido ¡Ah! Oh, se fue con la música a otra parte Sí, se fue con la música a otra parte Esta frase se convirtió en un proverbio y significa que una persona se va a realizar una tarea y luego no regresa.